Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Pablo, soy de la Agencia de Extensión Rural San Javier y estamos acá participando de esta jornada de cocanje. Ecocanje, bien. ¿De dónde nace un poco esta idea, Iris? ¿Cómo estás? De la ESFA, ¿no? De la ESFA. Eh, bueno, yo soy la coordinadora de prácticas profesionalizantes. Nuestros estudiantes realizan, algunos de ellos, prácticas en el marco de la huerta de Fátima y en este sentido tenemos un punto verde que eh, bajo el marco de la agroecología es necesario no solamente la producción sin agroquímicos sino que también el cuidado con el ambiente. Entonces hemos hecho junto con, con Trambi y en el marco del 5 de junio que fue el Día del Ambiente y estamos dentro de ese mes un día de concientización para la gente sobre la necesidad de reducir la contaminación y este año a nivel internacional se ha proclamado eh, un mundo sin plásticos por la gran contaminación que genera los productos plásticos. Y en ese sentido estamos aquí eh, trabajando de manera conjunta para generar esa concientización. Bueno, y en un trabajo entonces de, de distintos espacios, del cambio también la universidad. Por ejemplo, Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cintia Leder, del CEAMPA, de la Universidad Nacional de Río Negro. Nosotros venimos participando desde el año pasado junto con la Escuela EFA en, en La Huerta, trabajando con lo que es la reproducción de especies nativas del monte. Eh, ...y ahora venimos a aportar plantines de nativas a este cocanje. ...así que eh, tenemos algunos árboles, arbustos, hierbas y pastos nativos... ...para poder hacer el, el canje por productos reciclables". Bueno, me imagino que también esto, ¿no? De lo que hablaba recién Iris, de la concientización también de la comunidad y en este caso también conocer cuáles son las especies de acá. Sí, tuvimos la, la sorpresa de que la primera persona que se acercó quiso cambiar su, su, sus artículos por especies nativas, así que eso nos alegró mucho. Por suerte estamos logrando un, un acercamiento de la comunidad hacia nuestros ambientes naturales, nativos, y así que estamos muy contentos. Eh, esto es un trabajo voluntario de, de estudiantes también de la carrera de ambiente que vienen participando desde el año pasado en, en, con el objetivo de difundir y a dar a conocer nuestras especies y eh, también participando cómo estás no todo bien hola buen día bueno sí acá nosotros participando eh, uniéndonos a, a este evento que la verdad eh, venimos hace mucho tiempo tratando de pues, generar la conciencia a los vecinos y vecinas y bueno hoy nos toca trabajar en conjunto eh, por un ambiente más sano y que nada más lindo que con la escuela secundaria con conjunto con la universidad eh, poniendo más que nada este trabajo tan importante para nosotros cartoneros y cartoneras que es conseguir ese material reciclable y hoy Con esta industria que, que viene explotando el tema cartón, eh, nos viene bien que empiecen se empiece a reciclar el, el plástico, que empiece a llegar a la planta, que es lo que nosotros hoy tardamos muchísimo tiempo en poder juntar un semi y poder mandarlo, cuando sabemos que hay un montón de plástico por todos lados y cuando empezamos a visitar los microbasurales lo que más se ve es el impacto de plástico. Así que orgullosos de poder eh, participar con los chicos y los chicos de la universidad. Y con la, con los chicos de la huerta e inda y que bien venimos dando una lucha bastante importante bueno justamente digo cómo estás buenos días hola buenos días eh, Sí, nosotros estamos eh, trabajando ya hace un tiempo con esta estación de reciclado y eh, Los vecinos hace un tiempito nos pedían o nos demandaban una suerte de, de mayor cuidado de la planta y bueno, eh, el mayor cuidado de esta planta significa realizar este tipo de actividades también que pongan en valor esta planta, esta planta de reciclado o estación de reciclado por mejor dicho, con la planta de reciclado funcionan en el Shirsu esta estación de reciclado ya está hace un tiempo acá y queríamos revalorizarla por todo el trabajo que viene haciendo la cooperativa eh, por eso hacemos esta jornada de cocanje para poner ponerla en valor y trabajando también en, en, eh, con las distintas instituciones que, que están hoy presentes eh, aparte de lo que es el reciclado de residuos inorgánicos, acá en Fátima también trabajamos la fracción orgánica eh, que nosotros para nosotros es un insumo eh, que después vuelve a nuestro suelo, el suelo de la huerta es un suelo totalmente degradado y nosotros lo que hacemos es con la fracción orgánica, eh, es trabajarla mediante compost y humo de lombriz. sí Pero bueno, va todo ligado porque así como se trabaja la fracción inorgánica que la trabajan los chicos, eh, nosotros estamos acá, pero pero es un trabajo eh, mancomunado, que, que es imposible de sostener sin, sin, sin esta organización porque... Es necesario mantener este espacio eh, para el reciclado de lo inorgánico como de lo orgánico. Bueno, y para todos los actores que, que justamente trabajan ¿no? en, aquí en la, en la huerta, recién acaban de llegar los chicos de la Fundación Creando Futuro, bueno, los chicos de la EFA que también vienen a hacer las prácticas, eh, es un espacio que siempre tiene las puertas abiertas. Eh, sí, sí, siempre, eh, siempre la tuvo y, y ya hace unos años que, que venimos trabajando en ese sentido, eh, solamente interrumpido por la pandemia, pero bueno, retomando siempre las actividades, bueno, este año o el año pasado se incorporó la gente de la Universidad de Rionero con plantas nativas, En algún momento también estuvo la gente de la Universidad de Río Negro con impulsando todo lo que tiene que ver con, con el reciclado de, de residuos orgánicos por medio de la lombricultura. Está el INTA, que nos ha ayudado un montón con el tema de... Y bueno, de la escuela agropecuaria también con ir perfeccionando la técnica de compostaje. Y bueno, después los chicos de la cooperativa, que ellos se encargan de, de procesar todo lo inorgánico, así que... Bueno, muchas gracias Entonces, reiteramos, van a estar eh, hoy aquí tiene que, ¿Qué tiene que saber la gente para el ecocanje? Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo Es que traigan unos 10 productos Y esos productos después se pueden canjear Por alguna de las opciones que tenemos acá Entonces, como les comentaba antes Están plantas nativas, hay hortalizas Tenemos compost Estamos ofreciendo también algunos eh, núcleos de lombrices Eh... Y creo que no me estoy olvidando... Ah, Todo. tenemos también tachitos separadores para aquellos que quieran empezar a, a separar sus residuos orgánicos. Así que, bueno, tenemos Ay, pues, varias tenemos opciones. Tachitos tenemos tachitos composteras. Bueno, hay un montón de cosas eh, que hay acá que pueden llevarse. Así que invitamos a todos los vecinos y vecinas a que se acerquen. Bien, ¿hasta qué hora van a estar? Hasta las 11 de la mañana estamos acá. Bien, ¿Mm? buenísimo. O sea que todavía hay tiempito ahí para que se acerquen. Todavía tenemos un tiempito, ya no hace tanto frío, así que los invitamos a que a que vengan. Ja. Yeah.